Así es, mire, nosotros estábamos con el doctor Julio Alén Padre, que él es el vicepresidente de la comisión local, y con los amigos de Juan con quienes tenemos un fluido contacto y amistad de muchos años, eh, ya pidiendo ir como el toro viejo para el rincón, ¿viste? Uh -huh. Pero este eh, en Rotary no sabemos decir que no. Uh -huh. Y apareció este muchacho que es... Eh, mucho más joven que nosotros y es el gobernador del distrito 4920 de derrota internacional que abarca para tener una idea gruesa media provincia de Buenos Aires la mitad sur excepto Bahía Blanca que ya pertenece al distrito de la Patagonia y media provincia de la Pampa y se le ocurrió ellos tienen un tramo de la 60 por el cual están luchando que es el Rauch Ruta Nacional Número 2, es el camino que va de Buenos Aires a Mar del Plata. Uh -huh. Y con eso salen al mar, digamos. El, el conocido camino Udaquiola, Exacto. Uh -huh. Hay Udaquiola y eh, está también por ahí Langueyú, por, por esa zona. Exactamente. Cerca de General Guido. Ahí no está ni la traza. En, el, en la jerga vial decimos traza cuando está alambrado. Uh -huh. ¿Eh? Y si más no viene con las tranqueras y con alguna alcantarilla lateral. Eh, ahí ni siquiera está la traza, así que empezamos por pedir eso. El último tramo que se construyó en esa zona fue el azul Rauch, el, el que sale por ahí donde era el automóvil club argentino de azul, pasando azul, que sale a Rauch, ese fue el último que se construyó pero hace muchos años ya. ahí está, y cuando uno quiere ir a la zona de, de la costa, se tiene que volcar a Ayacucho, de Ayacucho va a Las Armas, de Las Armas fue General Madariaga aparece Pinamar ¿no? ¿no? Uh -huh. Y nosotros seguimos luchando por el único tramo que falta, aquel convenio que hicieron varias provincias, convenio del Comahue, no sé por qué se llama Comahue, pues Comahue se llama la zona más neoquina, ¿no? Uh -huh. Que comprendía las, eh, la década del 60, creo que fue. Eh, la provincia de Neuquén, la provincia de La Pampa, eh, la provincia de Río Negro y la provincia de Buenos Aires. Firmaron un acuerdo para eh, construir rutas este-oeste, porque acá todo se hizo para digamos, llegar al puerto con rumbo a Capital Federal, con rumbo sudoeste a noreste, ¿no? Uh -huh. Si sí, yo estoy mirando el plano de la provincia de Buenos Aires, o un pedacito del plano de la República Argentina, y claro, falta mucho en, en todos sentidos porque según me dijo un programador vial que era compañero mío, una vuelta dice, mirá, eh, para que tengas una idea, hacen falta tantos caminos en la provincia de Buenos Aires como los que ya están hechos, uh -huh. o sea que vamos por la mitad. Se va haciendo de a poquito alguna cosita por ahí. Este pero no no la provincia de Buenos Aires fue desplatada desde la década del 70 para acá eh, sacándole coparticipación y de ahí vienen los problemas de que muchas cosas no se pueden hacer a ver ingeniero para para entender en realidad ahora lo que el Rotary hace es crear una comisión que nuclea a todos los Rotary que tienen eh, bueno, injerencia a la ruta los integrantes de Eh, de dónde somos los integrantes de la comisión. Dolores, Rauch, Azul, Olavarría, eh, Carué, Wangelen antes que Carué, Coronel Suárez, que está un poco lateral, pero hay gente interesada. Eh, es, es de esos pueblos, de la provincia de Buenos Aires, nom nombró de cada uno de ellos una persona, somos seis o siete. Uh -huh. Está el papá de de Fabián Irázar que es de Rauch, eh, Marta Espósito de Azul, son todos los rotarios activos, ¿no? Uh -huh. eh, y es... me pidió que yo presidiera la comisión. Bien, bien. ¿Y han comenzado o van a comenzar con algunas gestiones ya formales, digamos, bueno, eh, o pedidos? Ya, ya hicimos una que se publicó en estos días. Eh, yo todavía era concejal el año pasado cuando pasó por acá la ministra de... ...de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos... ...el arquitecta Álvarez Rodríguez... Uh -huh. ...y bueno, cuando vienen autoridades así... ...no sé si había venido el gobernador... ...o si había venido ella sola, no me acuerdo ahora... ...me crucé con ella en el despacho del intendente y... ...me la presentaron, le digo, bueno, yo... ...quiero presentarme a usted como presidente... ...de la comisión local de la Ruta 60... ...ah, la Ruta 60, sí, sí, he oído hablar, sí, sí, me interesa... Bueno, vamos, tendríamos que hablar. Cuando usted quiera, dice, venga hacia La Plata y hablamos. Con motivo de esto, eh, consulté con el gobernador del distrito, Pedro Huelchef, uh -huh. de Dolores. Le digo, ¿qué te parece si le pedimos una audiencia? Ah, ¿me me dijo. Entonces le pedimos la audiencia. Ella la derivó, mandé una carta simple nomás, y la derivó a a Vialidad Provincia como corresponde, ¿cierto? Uh -huh. Ahora le vamos a contestar agradeciéndole y diciéndole que seguimos abundando datos sobre el particular. Pero eh, no hubo reunión. Sí, sí, sí. Ah, nos sí reunimos sí. en La Plata el jueves de la semana pasada. Uh -huh. eh, nos atendió el subadministrador de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Bien, ¿y hay alguna posibilidad Pero... cierta de algún avance al Fieri o no? ¿O es prematuro? No, no... no eh, de momento ellos uh, me salieron con, uh, que estaban comprometidos con un tramito que hay para unir en forma directa la ciudad de La Madrid con la ciudad de Coronel Suárez, cosa que localmente a alguna gente le interesa. Eh, yo creo que están haciendo una ruta entre medio de otras dos. Uh -huh. Pero bueno, yo no puedo opinar mucho sobre eso porque ellos son los que mandan. Uh -huh. Vos tenés la 76 la que conocemos o 51 en esa zona si te fijas en el mapa o es sea, la barriada siendo que de Buangelén a Arboledas ya se fue pavimentado en el 85 pero por una inundación que hubo en el 85 este, subieron el la cota roja que le llaman ellos es decir el nivel del del terraplén ...y casi suprimieron el pavimento... ...hicieron un tratamiento asfáltico... ...de tres centímetros de espesor... ...que con... ...todo el mundo muy contento... ...muy contento... ...pero duró poco... Uh -huh. ...en el año 85... Uh -huh. o sea, y, y, ...y están hechas todas las... ...obras de arte... ...los grandes puentes... ...sobre el, el Arroyo Venado... ...el Arroyo Salado... ...eh... ...hasta... Eh, ...cerquita del partido de Olavarría... Uh -huh. ...después... Con un, eh, el impuesto inmobiliario rural eh, fue pasado a las intendencias en cierta proporción y estando el intendente Severri Padre, lo que le tocó a la barriga lo puso en empezar a construir terraplenes y alcantarillas, puentes. De Olabarría hacia, hacia Arboleda, uh -huh. hacia el límite con la Madrid. Bien, eh, ingeniero, para, para refrescar, ¿qué es lo que faltaría eh, eh, en la zona nuestra, digamos? En la zona nuestra faltarían unos 11 kilómetros desde los cuatro caminos, que ellos nos llaman, al límite con la Madrid, a uh -huh. hacer terraplenes y alcantarillas. Es una zona brava porque... Pasa el arroyo San Quilco, ahí va a haber que hacer un puente importante. Uh -huh. Y entrando ya a la Madrid, son otros 11 kilómetros más o menos, o 12, del de límite con Olavarría, a donde está hecho que es la rotonda de Arboledas. Que viene a ser la ruta 86, creo que es que va de la Madrid a Dero, que esa está hecha. Uh -huh. Bien, estamos hablando de pocos kilómetros en realidad, al menos para esta bueno, zona. Pero después... 250 kilómetros que van... He ...hecha eh, el terraplén... ...y la base de Tosca... ...falta ponerle un pavimento de Olavarría... ...a Huangelén que son 150 kilómetros... ...hoy para ir por pavimento a Huangelén... ...tenés que hacer 301 kilómetros... ...los uh -huh. tengo registrados... Uh -huh. ...y podríamos achicar... ...a 150... Uh -huh. Uh -huh. ...ahora, de ahí para... ...para el lado de la cordillera... ...está todo hecho... Y un amigo de Huangelén, de apellido Aries, don Jorge, en una vacación se fue a Chile y recorrió, y ellos saben de las 60, y estaban haciendo pedacitos que le faltaban para llegar a Los Ángeles, o, a, o a, llegas a Vic, pasando el paso de Pino Achado por Zapala, Zap, es, eh, te lo cuento así, o la Barría o Huangelén. Huangelén-Macachín. Macachín-Atalí Barroca. El camino del desierto que cruza toda La Pampa está eh, Colonia 25 de Mayo. De ahí baja de norte a sur por Catriel a Neuquén. Neuquén, Cutralcó, Cutralcó, Zapala, Zapala, paso de Pinoachado el paso a Chile. Llega a Curacautín y de ahí puedes tomar hacia el sur para el, pu el puerto de Valdivia o hacia el norte para el puerto de Concepción donde tuvo el terremoto ese el maremoto hace poco <coughs> ellos, ellos dicen en Chile que por ahí van a pasar 300 camiones por día si estuviera las 60 Uh -huh. eh, una una importancia sin duda que tiene que tiene esta ruta uno además cuando imagina todo lo que lo que atraviesa la la, la ruta no es una una comunicación más que importante ingeniero le, le voy a preguntar otro una otro lado si me sí, permitís sí. haciendo a raíz de la construcción del enlace ruta 226 con la 3 este famoso enlace que que se está haciendo en este momento acá en la barrilla en el partido de la barrilla hacia, hacia Juárez Tenemos después, al salir a la 3, con pocos kilómetros llegamos a Necochea, es decir, de la a Necochea vamos a ganar unos kilómetros también, al puerto de Quequén. Entonces de ahí que llamemos que la ruta es una ruta bioceánica. Como decía aquel convenio que firmaron en la década del 60, porque hablaban de hacer un, puen, un puerto de aguas profundas al norte de Pinamar. Eso olvídalo, porque... Hay mucha arena y hay aporte de arena. Acá los puertos profundos que tenemos nosotros son Quequén, eh, que ha sido profundizado a casi 40 pies, y Bahía Blanca, que ha sido profundizado a 40 pies. Y si no, Puerto Madryn. Uh -huh. eh, ingeniero le... Cargas en Los Cereales, en Rosario, o donde sea, o Buenos Aires, el barco tiene que completar la carga en Uruguay o en Brasil, uh -huh. porque no no hay profundidad para navegar. Le, le quiero hacer una consulta y, y quizás esta es con opinión en realidad, ¿no? Porque eh, días atrás eh, hablábamos sobre la necesidad que existe de construir una doble vía de comunicación allí en Ruta 51 o 76 desde 226 hasta al menos la entrada a la Mali, y cuando hablábamos con el Intendente Severi decíamos que, o conversábamos que la única forma de lograr esto es con fondos del Gobierno Nacional por el costo, e incluso solicitar apoyo a las grandes empresas que se podrían ver beneficiadas por esta bueno, por esta es, obra. Es Digo, ¿usted ve factible que, que obras como la que ustedes bregan se puedan desarrollar? Eh... No, eso me lo dijo el subadministrador de Vialidad, que está a cargo de la repartición, me dice, mire... Eh, primero me, me, me salió con lo de la 67, Le digo, la 67 por empezar que está parada, y segundo, que bueno, eso es un caminito entre la Madrid, eh, que los intendentes la pidieron, bueno, eh, yo creo que están eh, eh, era mucho más importante terminar la 60, Desde ya son menos kilómetros directos de, de la Madrid a... Al Coronel Suárez haciendo un caminito pavimentado de 60 kilómetros. Nosotros estamos hablando de pavimentar 150, pero tenemos casi todo hecho. Y ahí no tienen hecho nada. Y ese y así este hombre Coppola, el doctor Coppola, que es un abogado, me dijo, yo creo que la solución para esto es una, una solución doble. ¿Qué quiere decir doble? Yo creí que me iba a decir de doble vía no dice que la en la nación y la provincia por su carácter oceánico, biooceánico. Bueno, ¿por qué no habla con el jefe de zona de Vialidad Nacional de Bahía Blanca? Distrito 19 de Vialidad Nacional. Y bueno, allá iremos. Uh -huh. Ya tengo pedido una y hable con los jefes de zona nuestros para que entre todos empujemos bien eh, con azul ya pedí la entrevista y hay, hay que pedir una entrevista con Pehuajó uh -huh. este y bueno por ver por entrevistas y por jorobar y por insistir no nos vamos a quedar cortos perfecto yo este este año va a durar esta comisión dura un año uh -huh. así que un año y chao te fuiste entonces vamos a, a dejar bien plantado todo la gente de Dolor, de la zona de dolores de Raúl estaba quieta Ahora, con esto, se... imaginate, vos, vos salís de la barrilla, Azul, Rauch, y para llegar a la, a la zona de Dolores, no hay nada. Uh -huh. Tenés que bajarte a, a Yacucho. Sí, sí. Entonces, acerca del doble vía Loma Negra. Esas cosas pasan cuando los que hacen las, las rutas con peaje no son de la zona, uh -huh. ¿eh?, ¿a quién se le ocurre hacer, doblar para el lado de Bolívar? Está bien, para la Barrilla está bien, para Bolívar también, y no llega a ser los 8 o 10 kilómetros que faltan para llegar a Loma Negra. ¿De dónde salen los camiones? Uh -huh. ¿Eh? Entonces, yo creo que la doble vía, de esos, de esos pocos kilómetros que son, de, de, de, de lo de Formizano, digamos, a la, ahora hay que ir hasta la Malí, porque ahora se hizo la Malí. Uh -huh hasta ahí ahí amerita totalmente y ahora está calera Avellaneda, ya está explotando una cantera ahí en el acceso a la malí uh -huh. así que la, la, el pasado el paso de camiones ahí va a ser tremendo